Estas son las voces que pasaron por Radio Kermés. Darío Chavedoni, integrante del Movimiento Popular por los Derechos Humanos, confirmó en Radio Kermés que crecieron los apremios ilegales durante la pandemia y pidió la intervención de la comisaría de General Hacha. Ha habido muchos casos de violencia policial durante la pandemia, que esto no viene de ahora, ya viene de hace tiempo, pero se intensificó con la pandemia esto de que haya un pseudo Estado policial, que es normal que haya un Estado así restrictivo en estos casos, pero no puede ser normal que la, las fuerzas represivas salgan a golpear a la gente. El fiscal del Noroeste, Armando Agüero, contó en Periodismo Turno Mañana que los policías involucrados en el caso de apremios contra un puestero en Telén fueron pasados a pasiva. Y Bueno, lo último que ocurrió fue eh, la formalización de, de, del personal policial que, que fue el que intervino, según el señor Toledo, en, en, en los apremios o, o en estos hechos que tienen que ver con golpes con el fin de incriminarse o incriminar a alguien en un hecho, ¿no? Uh -huh. Y así que se le formalizó el viernes por la tarde 19.30 eh, con el doctor Espino, la que es el juez de control de Victorica, por el delito de apremios ilegales y lesiones lesiones leves, porque las lesiones que tiene Toledo como consecuencia de ese maltrato son lesiones que van a curar en el plazo menor a 30 días y no le imposibilitan para trabajar. Uh -huh. eh, Y después se pidieron unas medidas de prueba que tienen que ver con reconocimientos de personas. En el Día de la Ingeniería, Silvio Hack, presidente del Consejo que agrupa al sector, habló de la realidad de esa profesión y subrayó que no cayó la actividad durante la pandemia. La parte de construcción, lo que es obra pública, viste que no se paró. Mm. Así que lo que es ruta, lo que es, eh, bueno, la obra en sí del hospital, lo que es, canales de limpieza, ¿viste? cambios de cañería, un montón de, de construcción de la obra pública que no se paró, o sea que hubo cierto movimiento para un pequeño sector del Consejo. El resto tuvimos que estar encerrado en plena cuarentena, como todo el mundo, viste sí, sí, sí. pero no, no, no fue fácil, uh -huh. pero había que hacerlo, hay que hacerlo, ¿va? Uh -huh. hay que cuidarse, aprender a cuidarnos uh -huh. y a cuidar al resto. El presidente de Comunicadores de la Argentina, Hugo Muleiro, analizó en la mañana quermesera las editoriales de los medios del establishment que unieron la estatización de Vicentín con la renegociación de la deuda externa. La línea discursiva es que esta intervención lo que hace es poner en duda los derechos, este, esa, esa fórmula tan, tan usada también que es la seguridad jurídica, uh -huh. es decir, qué garantías tiene una empresa de embolsar sus, sus ganancias, eh, un ataque a la propiedad privada y todo es, todas estas medidas son supuestamente eh, perjudiciales para, para ese, esa otra ilusión que a, a menudo presentan estos medios que es este, los inversores, ¿no? Si el gobierno hace las cosas bien y cuida a las, a las empresas y a los empresarios los inversores van a venir y, y todos vamos a ser felices, ¿no? Radio